Esan nahi dilot nahi dunai Akion amon arreba nahi Ostira lero hosei tatik puntiun Eonde ezai, alai Gure wiki kosmik dillai. Sintonian rutz rigi dapdran jangel musikaz blai. Sintonian rutz rigi dapdran jangel musikaz blai. Kosmik irratxa joa, zintzilik irrati liberean. Hamai kan musika uin libretan zer Will! Bam bam bam. This is not warm tea. Bam bam bam. This is not iced tea. Bam bam bam. This is not cocoa tea. Bam bam chum chum chum. This is not sorority. Our chocolate tea. This is not reality. This is not government tea. This is white tea with reality. Bam bam bam bam. Big up the state family. Big up Curtis Lynch, JD. Now it's come. White diota Britain, pandi 2010. Original Jholic shot JD. Drop the rhythm. Boom Champion sound. ¡Prom, prom, prom, prom! ¡Estamos en el aire, Cosmic! ¡Estamos en el aire! ¡Estamos en el aire! ¿Qué pasó? sin chili Sinchiliki, ya gente horereta, gente que nos escuche desde todas partes del mundo, ¿ok? Esto es eh, Cosmic y Racha Yoa, el espacio que nos deja mi amigo Cosmic. Estamos hoy para presentar, para entrevistar y para pa presentar un evento que tenemos mañana aquí mismo, aquí cerca... Eh, vamos a hablar una hora más o menos Ya sabéis que esto fluye, esto es como salga No vamos a contar el tiempo Que fluya solo Si tenemos que estar 5 horas, Cosmic, estamos 5 horas No puedes echarnos <risa> ¿Qué hay? Aquí estamos en Sin Chilic y Ratia La radio libre de Autogestionador Ereta Rentería para todo el mundo Estoy con Meli de Poetry Attack ¿Qué tal estás, Meli? Caixo, Caixo. pues muy bien. muy bien aquí Muchas bien. gracias por invitar Vamos a hablar un poco de, de ti misma, de, de Poetry Attack, el colectivo al que perteneces Vamos a hablar de un par de eventos que tenemos, sobre todo el de mañana También vamos a hablar de algún evento que tenemos por ahí, lo hablamos más adelante De nuestra gente de urbana Amairu, ok? Así que tenemos programa completito Pero como ya sabéis que aquí nos gusta la música, esto sobre todo de música, de rap, música negra El jungle de Cosmic, jajaja <risa> Y vamos a empezar Tenemos seis temas, ¿vale? Tres temas que he elegido yo Tres temas que has elegido tú, Meli Que los vas sí, a presentar sí. tú ¿Ok? Este es el mío eh, Empezamos con un tema Que se llama Camelot Que es de DJ Mackey Con Juan inaka Naka ¡Sua! ¡Sua! tener tu cuento favorito, te contaré el mío Era así una vez, alguien muy famoso por su brío Un valeroso caballero, cortés y gentil Defensor del débil, Adalid contra el caos Que es estéril e inútil, sutil y fuerte como una roca Siempre una palabra amable en la boca Para amigos y desconocidos Incontables fueron sus hazañas en reinos hoy desaparecidos Ser ese caballero andante podría ser tu rol Siempre que ames el reflejo del acero bajo el sol Vistiendo coraza de abecedario Tu lengua es tu maza y lucha sin escudo contra el adversario Las guerras aunque dejan cicatrices Para todo guerrero son épocas felices Porque nada se compara al brillo de su espada Ni nadie que no esté dispuesto a defender su castillo en el aire quiere ser un caballero digno de entrar en la historia, o la historia encargará de borrar tu memoria, reflexiona, así entenderás por qué Cronos ha borrado del recuerdo a tantos reyes y tronos, se han ido los días de la magia y la fantasía, el mundo cambia las mentes, aun así en la mía veo fuego en una chimenea, humo que flota y oigo contar historias de victorias y derrotas, dedicaré estos versos a Camelot, para que el mundo sepa que existe un Camelot, que pongo mi pensamiento y mi esperanza en Camelot, que llamo a todo lo bueno que hay en mi Camelot. Let's oh, Dedicar estos versos a Camelot Para viajar por el mundo en nombre de Camelot Pondré mi pensamiento y mi esperanza en Camelot Escribo estos versos en nombre de Camelot Por un halcón en el puño, el viento en el cabello Por sentirse libre acariciando el cuello de un caballo O un pendón que ondea al viento del sur Oiré caliente en la cota de Maya Llameando con el sol naciente Mi historia es épica, de otras épocas Reza y se noble de corazón Si quieres irte de una pieza cuando hables con un soldado Cruzado cruzado Tuza con la mía Si eres rico a costa de hombres honrados Luchemos o hablemos Dejo que decidáis vos Pero no justifiquéis lo que hacéis en nombre de Dios Más que nada creo en las flechas contra las almenas Antes morir que caer prisionero Y llevar cadenas de una iglesia Que es rica y además condena A un pueblo que se esfuerza Que tiene hambre y pasa penas Porque no existe justicia La fe se desperdicia al parecer Por codicia o por ansia de poder Las cosas no han cambiado tanto Los magos del banco que respaldan el poder El establecido y no son tantos, nos hechizan No hay magia más fuerte que el dinero Y claro, se rinden guerreros porque se desmoralizan Analiza la cuestión La batalla es dura y nos desvían la atención Por la cultura hay que luchar contra el mal Contra los sicarios del poder temporal ¿Puede un cuento convertirse en algo real?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 Ok, ok, ok. Esto ha sido Camelot, de Juan Inaca, con DJ Mackey, los hijos de la tercera ola, ok. Eh, mis tres temas van a ser un poco así. No sé si te ha gustado, Meli, si habéis escuchado. Sí, me suena de haberlo escuchado, pero no estoy segura de que conociera al, al grupo. He elegido un poco poéticos, vamos a decir, más o menos. ¿no? Al final es rap, pero bueno, que vaya un poco con el tema de hoy. Eh, vamos a hablar del evento que tenemos mañana aquí, en calle Madalena aquí en Orereta, eh, es un evento organizado por... Eh, Asmos Fundativa. Eh, ahí está, eh, ahí Arte está. club y no me acuerdo quién más. Hay alguien más, creo. Badalab, Badalab que lo tenía sí. que apuntar. Badalab, eh, el, el evento se llama Bercho Jacato ya. Okay. Vamos a hablar en más con más profundidad luego, pero bueno, ahora para presentarlo un poco. Es un evento donde va a haber poesía, ¿no? Donde va a haber también Bertol Y lo que se trata es de juntar las tecnologías Con eso mismo, con el bertolarismo Con los ecosistemas cercanos Es decir, todos los colectivos Que, que le damos un poco pie a ello a la, en la actualidad Ok, ok Luego hablamos en más profundidad, pero bueno eh, Para ir abriendo apetito, ¿no Cosmic? Un evento de poesía También se va a recitar, va a haber freestyle también Ya hablaremos más adelante Vamos de momento dejando ahí las pistas Pero primero, tenemos una entrevista, vamos a hacer un poco de ella, ¿okay? de, de, de su vida eh, dentro de la poesía, de todo el, el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, cuéntanos un poco de ti, ¿cómo, cómo empezaste pues, con la poesía? Bueno, yo soy Meli, vengo de Vizcaya, de un pequeño pueblo llamado Sestau, y escribir es escrito de siempre. Pero ¿qué pasa? Pues que la pandemia que la pandemia nos hizo mucho daño bueno y yo escribí mucho también, yo me escribí un disco y empecé a, a publicar en la pandemia porque me rompieron el corazón pero no de amor bueno sí amor sí bueno. pero no amor romántico de pareja sino amigas de toda la vida que desaparecieron de la noche a la mañana y bueno se quedaron ¡Ah! en casa encerradas no, no sé no sé nada de ellas pero bueno empecé ahí a publicar y, y empecé ahí a, a recorrer un poco pues eso, son los los micros a los que me invitaban y, y me acuerdo que mi primer micro, bueno el primer micro que participé fue la, la semana del 8 de marzo de 2021 hicieron un mm. festival llamado La Bernarda <risa> Bernarda es un nombre muy Muy empoderado feme Sí, tiene una, tiene, o una, o sea... tiene una frase tiene una frase El tal de la Bernarda Sí, pero bueno La señora Beña Bernarda Alba Mantenía raya a todo mundo, ¿eh? sí. el mundo Sí Y nada, empecé ahí en Bilbao en, en un colectivo bueno Por llamarlo de algún modo Que es Poetas de la Arroba Y jo, visto lo visto Cómo avanzó ahí Y cuando llegué aquí dije vaya también quiero Yo quiero traer un poco de allí uh -huh. para aquí Y, pues, así surgió un poco mi recorrido aquí en Donostico, la poesía. O sea, que esto sería de forma... Bueno, a ver, eh, iba a decir profesional, pero bueno, más que profesional... Esa Marta, eh, en el momento. Sí, pero um, quiero decir con colectivos mm. o mostrando lo que tienes. Sí, siempre, siempre. siempre. Escribir ¿No? realmente desde... Algunos dicen que es vomitar años. lo que hacemos. Bueno, vomitar. Vomitar palabras. ¿Qué quieres que te diga? Pues... Muchas veces mejor fuera que adentro. Sí, sí, sí. No, yo vomito rapeando, o sea que es parecido. Pero bueno, es decir que, que con cuándo con cuántos años empezaste a escribir? O sea, ya no a ir a micros abiertos, a, escribir, a organizar pues, eventos, a ser parte de eventos, sino ¿Cuándo que... te pico el gusanillo de la poesía? Buah, pues muy pequeña. Muy pequeña. Eh, en mi casa siempre se ha leído y, y yo era bastante antisocial de pequeña, así que en primaria empecé a leer libros de poesía calderón de la Barca y todos esos clásicos Becker, otro grande. Referentes, dale referentes para el que esté escuchando, Papel y boli. Diles ya aprovechamos que pueden que pueden, ah, mira, para el que eh, quiera entrar en la, José, en la historia. José Hierro es un muy buen escritor español y tiene libros muy buenos. Diario de Diario en Nueva York. Fue un regalo que me hicieron hace un par de años, bueno, el este verano no el anterior, creo un cliente de donde trabajaba me vino un día y me como yo escribía poesía y a veces le leía mm. me regaló un libro y, y ese autor me gustó mucho Pedro José de Hierro, José Hierro. Lo, le estaba cambiando el nombre con la marca de ropa <risa> es un poco eh, hombre, no estoy muy dentro del mundo de la poesía pero me parece que es un poco clásico no, no, que, no, no no hablaba de, de que te regalasen libros y tal que es un poco el, el rollo que hay en la poesía ¿no? que, que es bonito, no que, mm. que alguien Que se comparte, que viene alguien y te, te regala un libro. Y, y Igual ese libro tú luego se lo regalas a otro. Y se va creando una cadena, ¿no? Y se va captando. La cadena de favores, como la película. Claro. No es un mundo hostil como el del rap, ¿no? Que nos tiramos beef y nos insultamos en canciones. A ver, yo considero que no generamos un mundo hostil. Pero sí que es cierto que en otras ciudades está más de moda el poetry slam, que es básicamente concurso. Bueno. Y como que es muy para mí es como muy sufrido porque tú vas con toda tu ilusión y de repente va la puntuación y no queremos eso o sea bueno, a ver queremos a... evitar la competitividad he, di he dicho lo de que no hay beef y tal pero que Bedo y Góngora, ¿no? o sea, sí, cuidadito con esos dos cuidadito se me ha, se me ha venido a la cabeza dicho, vale ellos crearon el beef que estás hablando, tío sí, sí Ay. bueno, pues ya hemos sabido un poco de, de Meli ahora vamos a Poetry Attack uh. eh el colectivo al que perteneces Uy, mi, el háblanos, colectivo háblanos mi de eso. pues nada Poetry surgió de que de lo mismo que he dicho antes justo que yo me vine aquí a estudiar o sea antes estaba en Bilbao me vine aquí a estudiar y como vivía aquí pues, quería un poquito de, de eso que tenía en Bilbo de poesía aquí y di con contenedora sí. mmm una asociación cultural muy guay de Donosti, que si tenéis oportunidad de conocerlo, adelante, o sea, hay cosas muy guays, las vinilotecas... Ayer creo que estuvo Lourdes Iribar, la de Locomía, dando una charla muy guay. Y a raíz de, de empezar ahí en contenedora, pues empezamos a hacer un poco de improvisación musical con poesía y era muy pues como muy con cuentagotas. Y en verano, el 2 de julio del año pasado, pues no sé, surgió espontáneamente y empezamos a juntarnos y a juntarnos y nos sentíamos en casa cuando recitábamos. Mm. Y empezó a formarse un poco Poetry Attack. con Poetry Attack en sí es un ataque con la poesía. Sí, un ataque poético, pero desde un punto de vista suave bueno, depende de lo que escriba cada uno sí, sí, sí. <ríe> se puede a ser a ver, yo he escuchado a Omar, por ejemplo y no es suave bueno, es que, <ríe> que mola, ¿eh? pero Omar es Omar, Omar... precisamente, a ver, para mí la, el arte, no solo poesía cualquier forma de arte para mí y precisamente es eso o sea, provocar, provocar desde no, no, de... no hace falta insultar para provocar no, no. pero que provoque algo mira, o sea, escribí una frase a ver si la encuentro que yo creo que sí la voy a encontrar Si la pasé limpio, debería estar ahí. Tenemos de... frase en exclusiva. Esto decía... no lo he sacado todavía. Esto es ya para pa <ríe> Sintzilic, para Cosmic. Decía que decía que la poesía es eso. Eso que te atraviesa y les atraviesa. Desde la punta de los dedos hasta el final de la espalda. Y si tú eras capaz de reconocerte y hacer que las personas se reconozcan en tus palabras, ya has ganado una gran parte como poeta y como persona. Porque muchas veces nos reconocemos en las palabras de otros y otros se reconocen en nuestras palabras... Y ahí generamos esa, ese sistema tan cariñoso A la vez que cercano, a la vez que crítico A la vez que darlo todo por, por expresarnos Un arma de expresión masiva Barras, barras, barras boom. <risa> <risa> Que por cierto no lo he dicho Pero luego vamos a... Tenemos poesía Meli iba a leer una poesía Y yo también Que yo estoy empezando aquí... No sé si llamarlo poesía, he hecho lo que he podido Pero bueno poco, eh, a poco La saqué hace poco en el... La escribí unos días antes, hay que decirlo el Pero el bueno, estoy orgulloso de todas formas En el Bukowski la saqué Pero bueno, hoy tengo horas de Echarla bien eh, Que no es nada fácil, que esto no es escribir Y leerlo, esto es como el rap Hay que darle, no de la misma forma Pero hay que darle rabia, hay que darle entonación cadencia, Hay que darle sentimiento, o sea que la Cuidado con esto cadencia. el que El que... Se tome esta broma, cuidado, que igual con este programa lo veo de otra manera. Bueno, es, estaría bien. Pues al final del programa, aguantar hasta el final, que tenemos poesía en directo, luego Cosmic sigue con unos temazos también, ¿ok? Y, bueno, has dicho entonces que Poetry Attack tiene solo un año de vida, más sí, o menos. O sea que bastante bastante joven aún. Pero no paráis de hacer cosas, porque yo desde que os conozco ya he ido a tres o cuatro. Bueno, sí. O sea, que jóvenes, pero eh, enérgicos. Eh, muy enérgicos. <risa> eh, yo que sé, aparte de nuestro poetry oficial, <coughs> eh, que es en el Bukowski, hemos hecho otros eventos, como a versos Abiertos, que se hacía en Rerrid. También se hizo en, en un hostel que hay ahí en, Rive, en Loyola, el Balea uh -huh. Hostel. Muy buenos precios y muy buena gente <risa> <risa> Perdón por la promo y, y luego por ejemplo También otro evento muy guay Que fue donde os conocimos a vosotros Los de Urban 13 Fue en, en agosto de este año En Sar Sariaxutan Que Eso fue es. una semana deportiva Y de arte callejero Desde el breakdance Desde el rap La poesía urbana Que es el poetry attack Que al final empezamos en la sí. calle Eh, todos los talleres a mí me pareció que eso, el, el irnos juntando a poquitos, a poquitos yo te presento a este, conoces a cual tal, al final también hace que, que estos eventos se vayan moviendo a otros sitios, si no, mira mañana cómo hemos acabado aquí mañana sí, sí, sí. luego hablamos de eso luego hablamos de eso sigan en antena eh, tuvo que estar muy bien, yo no pude ir porque estaba en el hospital bueno. <risa> iba, iba a estar iba a pinchar, y iba a hacer de todo ese día eh, estaba en el hospital o sea, sí. cosas de mi bici eh, el poema va sobre mi bici, lo adelanto ¿vale? para que entendáis cosas hay referencias que se, se entienden mejor pues eso, sabiendo la historia eh, y un poco la historia es que me privó de ese de ese Sharia Xutan bueno. que además a mí que me, aparte de que estoy en todas las salsas de rap, de Urban 13 y tal, me encanta el baloncesto Y no pude estar porque estaba en el hospital, así que bueno, espero que fuese bien el evento. Fue bien. <risa> en los demás he estado. Y yo creo que ya, vi, visto lo he visto este último año, el año que viene va a salir FETEN. Hay que hacer otro, claro. Hombre. Espero estar, espero... No, los chicos, espero los no chicos ya los están planeando. Y... Bien, bien, bien. Estaremos atentos. Estad atentos también. Y, bueno, hablando... Estamos hablando de jóvenes esto me gusta se bailando solo esto se bailando solo esto está perfecto me gusta cómo va eh, quiero que me hables sobre la afición que hay en la zona en donosti alrededores digamos eh, la afición que ves por por la poesía si ves que la gente se anima y sobre todo los jóvenes que creo que es lo más importante estamos hablando de los jóvenes de, de, de cómo ves a los jóvenes el tema la poesía Exclusivamente la poesía Y yo he visto alguno en algún evento Chavales con muchas ganas Pero dínoslo tú que sabes más de esto ¿Cómo ves a los jóvenes y bueno, tal? Bueno, pues eh, Yo diría que para ser Uno de los géneros que hasta ahora Se ha vendido menos en las librerías Que hasta ahora ha sido Menos llamativo para el público Porque no había tantos eventos O sea, sí que había jams musicales Pero no tanto de poesías Micros abiertos Eh, cada vez se van acercando más. O sea, hemos yo tengo 31 años. Pero por debajo de mí he visto a gente el más pequeño de 14 años. Hará como un mes o así que hicimos un evento en la Bocatería Ochoque. ¿Sí? Una semana antes del evento nos escribió a la cuenta de Poetry un niño claro, es el que vi yo y preguntó a ver cómo podía hacer para apuntarse cómo podía... fue la de nada cariño o sea tú ven y cuando tú te, sean, te sientas cómodo pues adelante coge el micro y, y efectivamente así fue y yo creo que en este año y medio de recorrido que llevamos como poetry el ver que, que los niños también se interesan y se atreven digo niños porque hay una diferencia de edad marcada sí, sí, sí Eh, es muy bonito y es muy enriquecedor y, y nos da esperanza y luego pues eso, hemos visto chavales, pues más jovencillos de 18, de 20 eh, muchas chicas, muchos chicos eh, distintos idiomas en euskera, en castellano en inglés, en francés yo creo que, que es maravilloso ver cómo como la juventud se va acercando a este género y se da pie a expresarse porque muchas veces no nos damos pie O sea que hay cantera, ¿no? Sí. Hay cantera en la poesía, sí. en la poesía vasca, en la poesía de Guipúzcoa. Además, ¿no? ¿Sí? el, ol el Olercari este, ay, ¿cómo se llamaba? Que, que es, es la leche, que mañana está en la, en la final, ¿no? ¿Qué? Bueno, no me acuerdo de su nombre. Ha sido muy sonado hace un, un par de semanas que el chaval este habló pues eso de, de cómo había sufrido, cuando era más chiqui, cómo le habían hecho bullying por por ello. Y es muy heavy, como... Como antes, lo que nos podía ser hacer sentir indefensos, débiles, que no que no estábamos en el mood del resto de la clase. como ahora se hace más fuerte? Y eso es precisamente lo que nos está dando puertas y nos hace creer que, que hay esperanza en, en la chavalería, que no es solo el reggaetón. Sí, sí, parece difícil, pero bueno, ahí está. Ahí está. Yo, ya te digo, cuando vi al chaval dije, joder, pues... Yo, claro, no estoy tan metido en ese mundo, pero... Que igual es más normal de lo que pensaba, pero bueno, a mí me llamó la atención, la verdad. Y creo que está guay, al final, pues eso. Yo, por suerte, en, en lo que me toca a mí, que es el rap, el freestyle, todo esto, eh, evidentemente es lo que toca ahora mismo, es lo que mueve a los chavales. Y hay, hay mucha cantera, muchos buenos, algunos van a lo que van, te duran dos años y cambian de, de, de gusto, de, de, de cultura, pero es bastante fácil ver jóvenes, pero la poesía pues me llamaba la atención, pero para bien, claro, para bien, la verdad. A mí me llamó sobre todo la atención este muchachito, y Ibai, se llamaba, porque lo hizo en euskera. Sí, es verdad. Muy poca gente eh, participa con textos en euskera y yo creo que es también porque hay no hay tanta oitura, um, tanta costumbre de... Sí, lo ha dicho en euskera. <ríe> es que no me salía en castellano. <risa> anta costumbre de, de recitar o describir de en euskera, porque tampoco tenemos la costumbre de leer y de vivir en euskera. Por regla general. Bueno, no sé, hay vez, un debate, Cada, vez, un debate. Más, cada vez más, eh, pero Hay un debate. Que entre la primera llamada. <risa> Van a decirte que no es así. Cosmic, tenemos llamada Machu gesto, tenemos llamada? Uy, uy, uy, llamada. ¿Quieres aportar algo? ¿Quieres venir a aportar algo? <risa> no, pues vamos a escuchar otro tema, pero lo va a presentar Meli, ¿okay? Toca Peace of Mind, presenta uh, lo que es tuyo. Bueno, pues esta canción es de el, Esta canción, Peace of Mind, Paz de, en mi mente, o Paz en mi mente. <risa> eh, no, hay, no hay canciones, perdón, no hay canciones con este título, ¿no? Uf, no hay. No, hay muchísimas. hay, no. Muchísimas hay, no. Más, pero <risa> esta es especial, o por lo menos para mí es especial, porque es de un productor británico que me gusta mucho, que hace Draman Baze. Pero esta no es tan tan tan drama and bass es más una mezcla de drum and bass con funky y, y te ponen el cuerpo a bailar y yo creo que muchas veces con bailar y desdeseas todo el cuerpo el alma el ambiente Ok, Así pues ya que, sabéis, The Mystery, A of Mind y a bailar. Suah, dámelo Cosmic. <risa> funny. Funny how things change, when form PlayStation games are having dreams upon the stage, not they paid. This is the page of an artist, never been the smartest but I've always tried my hardest, put my oil and took my chances, questioned everything, now I'm looking for the answers. I'm trying to find my peace, of oh mine, I hope you don't mind if I find my peace, I'm trying to find my peace. No one seems to be answering, someone tell my next of kin yeah. Breaking down these walls, like I'm living in Berlin What? Karma got me anchored to the scene that I'd be swimming in Been in this so long, it's starting to wrinkle my skin uh. Careful of your allies, it even spells your lies Doesn't suit me, so I've had to cut all ties Tie a noose around the rear to make it step off the seat Dangling with air between his feet, no I killed the beat I'm trying to find my peace of mind I hope you don't mind if I find my peace yeah. I'm trying to find my peace of mind I hope you don't mind if I find my peace yeah. Ok, ok, ok Sua Ezta ha sido Pice of Mind Paz Mental De Vive Chemistri, ok Tema elegido por Meli Y vamos a seguir hablando con ella Todavía nos queda mucho Vamos a hablar de poesía Ya sabéis. Y quiero preguntarte si, si ves apoyo, ¿vale? Para la poesía, para la, para la escena urbana, ¿vale? Si ves apoyo de parte de instituciones, de, de sitios, de eventos... De, de, de grandes nombres, ¿vale? Porque yo sé que, bueno, tenéis varios como el Bukowski, que, que apoyan y tal... Pero la gente, que puede hacer que esto sea más potente? Pues, mira, precisamente la persona que nos que nos invitó a participar en el evento de mañana <coughs> perdón eh, jaime de los ríos eh, son de esas personas y de de esa parte pues, como un poco más institucional institucionalizada que apoya actividades pues, como estas como puede ser la poesía el rap y está guay pero por otra parte Sí que es cierto que es muy limitante el que no sea exclusivamente en euskera. Ya. Yeah. Porque eso hace, o sea, eso hace que como que nos reste un poco de, en cierto modo, que nos reste valor. Hmm. Pero es que la idea es que cualquiera pueda participar. Me yeah, da igual yeah, tu yeah. procedencia, me da igual tu idioma, me da igual de lo que vayas a hablar, tu edad, tu género. Mi objetivo es que tú te sientas cómodo y lo hagas. Entonces, que apoyen como tal... No, no. Nos vamos haciendo un hueco. Pero... Lo veo chungo. ¿sí? Lo bueno sería lo que hablábamos antes, ¿no? Del equilibrio. Sí. Que eso también al final no puedes obligar a nadie. Depende de las propias personas que quieren sí. apuntarse o no a sí. esto. Lo bueno es que al haber gente de tan diversas edades cada vez hay un poco más de mezcla en, en, en ambos idiomas. Eh, empieza a acercarse al sí. equilibrio. Y yo creo que eso es lo que hace que pues, que pueda ser, podamos ser un poco más llamativos para las instituciones sí. y para que pues, vaya un poco más fácil todo, más fluido. ¿Y qué crees que hace falta para, para que crezca la afición, para que distintas personas, jóvenes, como decíamos antes, de todos los géneros, de, de todos los colores, que que se acerque más gente, a que se anime a participar. ¿Qué hace falta? ¿Cuál sería la aliciente? Pues que no nos pongan multa en los locales por hacer eventos con música en directo. <risa> Porque es verdad que cuando tú... Que nos pongan la zancadilla al final, sí. igual que a nosotros. ¿vale? Es cierto que, por ejemplo, cuando hemos hecho con, con instrumentos en directo, mm. pues, tanto en, en el Bukowski, como uno muy guay que hicimos en la hamburguesería Euskali, de Riberas de Loyola, Pablo Sarasate número 3. Las mejores hamburguesas, hamburguesas, hamburguesas de todo me todos los tipos. Me lo ha prometido. Tendré que probarlas. Claro. Eh, ahí vimos que también es mucho más fácil que los niños también se acerquen con los instrumentos, que quieran participar, que quieran formar parte de ello. Y como ejemplo voy a poner al hijo de mi jefe, al cual Omar, el día que hicimos ese evento ahí, le regaló una máscara de Spiderman. Y el niño perdió la vergüenza para participar Y después nos vino una niña Preguntando a ver si podía venir ella con el cel Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad, todos lo sabemos Y, y me parece que esa <risa> Buena <o> sea, máscara <risa> que, el, que el tener más posibilidades El meter otro O sea, el meter lo que era el formato original de Poetry Facilitaba que hubiera más acercamiento Y ahora pues Como que nos vemos más limitados En ese aspecto Pero bueno Siempre, poco, a poco. poco a poco Hay que aportar granitos de arena, ya sabes En eso estamos Y te quiero preguntar Ahora voy a barrer un poco a lo mío, el rap eh, ¿Crees que es real esa comunión Que hay en el... Se supone que hay entre el rap y la poesía Porque al final, bueno, siempre está eso De que de que rap significa Ritme and poetry eh, Ritmo y poesía Los hay más poetas Como los que vamos a escuchar hoy Los hay que no son nada poetas. O bueno, a su manera pueden serlo. Pero bueno, siempre ha existido ese concepto de que el rap no deja de ser una especie de poesía. De las de eh, las poetas que le encantan a Cosmic, te encanta ese grupo. Fueron de los primeros que se consideraron raperos, que hacían era más poesía que rap casi. Pero pero bueno, siempre ha existido esa comparación o esa, esa idea. ¿Cómo lo ves realmente? ¿Puede haber un, una conexión? Sí, claro que lo hay. Yo podría o sea, podría decir que los diferenciaría con el golpe de guante blanco, la poesía, en plan más suave, más... Te lo digo te lo digo contento y te lo digo riendo. Y el rap eh, le da una caña que no se corta ni un pelo. Y eso es lo que a mí me mola. Que cuando veo a los raperos es la de no tienen pelos en la lengua. Y eso, pues muchas veces eh, dentro de la declamación también se echa en falta Pero sí, yo creo que están muy hermanados Ok, ok, ok voy bueno, va a poner ahora un tema, pero se nos ha ido el DJ justo eh, Pero bueno, como estamos fluyendo aquí también Podemos seguir, podemos seguir hablando eh, Pues precisamente iba a poner un tema ahora de, de alguien que se ha vuelto muy poeta Que, que es eh, Rafael Lechowski rapero de flowclóricos que pegó un cambio bastante radical porque los temas que hacían no eran nada poéticos, Flow y, y acabó haciendo prácticamente poesía sobre ritmos. Eh, bueno, tú qué qué raperos has escuchado así ¿qué... a ver, alguno vamos, que Vamos no, a empezar por el, el super conocido. <risas> Eminem. Bueno, no es poeta, pero... No, o sea, hemos, bueno, bueno, sí, pero que, que sea así un poco... Más o sea, que te, recuerde, que te recuerde algo poético. Creo que no, que no he escuchado ninguno. Pues hoy los vas a descubrir, porque vamos a escuchar Soy loco por ti, de Flowclóricos. Ya ha vuelto el DJ. ¡Sua! ETA BIEN Yo te regalo mi tiempo, mi sentimiento El sentimiento del esfuerzo, el sufrimiento Porque siempre pienso en verso en mis versos es personal y te lo entrego Y te otorgo hasta mi último aliento Por ti trasnocho, por ti derrocho Lo poco que tengo para convertirlo verso y me emborracho Yo un MC en escena, tú un mecenas, tú Una noche sin cenar, yo decenas, casi media vida escrita en rima Puedes llamarlo salsa rosa, ya desde los 13 en la movida No, no sé lo que quiero ser, hay un agujero en mi bolsillo que ni me apetece coser Me hace sentir como un bicho raro, tu capricho Pongo mi alma la correa y voy allá donde hayas dicho Por ti he dormido en nidos, he dormido en nidos ¿Quién no ha dormido ni Dios? Y he tenido miedo, hoy el miedo es un amigo Amigos, cuento con los dedos Por ti cada día me aislo más y tengo menos El aislamiento es el premio y recompensa el pensamiento Para otros un día más De soledad y aburrimiento Y las mejores frases nunca se encargan Espero a que salgan espera que suene la alarma del alma Sé que a veces tarda, sé que viene y se larga Y cuando vuelven vueltan en llamas Ya no puedo pararla y esa eres tú loco por ti, faltando al trabajo para estar contigo aquí, en mi habitación desordenada igual que en mi cerebro, ebrio, sonrío, río abajo en la ciudad de nebdo y he pensado dejarte tantas veces ya que es el sumum, desde que descubrí que tú y yo somos uno y que mi rima sobre el ritmo es símbolo imborrable, es inmortal, hoy simplemente escribo y lo asumo, yo no actúo, te actúo sobre el ritmo, con sangre y sudor, este don, este sentimiento mutuo, a veces soy ego puro, pero debe ser por ti, si Y de qué coño iba a estar tan seguro Ya no me rayo, fluyo, influyo No me creo mejor que nadie Pero aquí nadie es mejor que yo Y solo envidio a los que no nacieron todavía Para ellos será lo que tú y yo Creamos un día <laughs> . Ok, ok, seguimos en Sincilikirratiao, Nereta Ha vuelto Cosmic, ha vuelto el DJ Ha vuelto la música Y hemos tenido tiempo para pensar, ¿vale? Esta... Ahora lo vamos a hacer bien, esta lista de raperos Ahora si sí se te han ocurrido unos cuantos eh, Bueno, hablaba sobre todo de raperos Pues eso, como los que he elegido para hoy Que sean que sean así un poco poéticos y tal, correctos eh, Un poco Rapsus Clay, Juan Inaka... Eh, Nach, es muy correcto Chojin, son un poco así más sí, Poéticos y tal Ha sido siempre muy muy correcto o sea, Demasiado, eh, demasiado De yo hecho, sinceramente en las no... canciones yo creo que Que como diría Una amiga mía, lo llamaría Queda bien Me gusta eso Queda yo, bien yo políticamente le, correcto Yo le nombro en un tema mío Ahí lo dejo <ríe> Bueno, lista de raperos No Raperos, raperos, raperos. No, raperos, y raperas no, O sea, da igual que no sea así muy poético y tal muy... Bueno, a mí me gustaba mucho Mala Rodríguez En la, en la de una de piratas <ríe> Mítica canción pero No ha llovido no ni nada Pero me acuerdo que durante una época estuvo muy de moda Porta eh, no, eh, qué horror, no ¡Qué horror! ¡Qué horror! No, no. Eh, por no. eso, que es que la gente lo, llamaba, lo llamaban así eran eh, no, no, no Omítelo, Porta... No, no no bueno, Antes... fue más moda criticarle que, que o sea sí, tuvo sí. el boom de que la peña lo escuchaba por el Dragon Ball Rap y todo esto y tal, las criticarle. niñas unas tal y no sé qué, pero yo creo que fue más moda casi el insultarle, pero bueno mm. simplemente no sé, para mí es indiferente pero no sé, por ejemplo Mac Miller, <risa> si nos vamos a, sí, sí. a así un poco más internacional Mac Miller lo siento Su, su, últimos, su último disco fue muy bueno Más lo siente él Sí, sí, sí Bueno, eh. Eh, ya no, bueno no, no voy a hacer humor negro, perdón mata. Bueno, solo uno, ya no siente nada No, por suerte no Pero bueno, Y esto es lo que tiene es una radio libre Que nadie nos va a hacer una llamada ahora quejándose Y miller menos, a no ser que sea por Ouija bueno, <risa> bueno. Suba, Seguimos, vamos a hablar del evento ¿Vamos a ponernos, Bueno, ¿serios? No, no, no nos vamos a poner serios en ningún momento Pero vamos a cosas importantes Vamos a hablar del evento de mañana Ese Bercho Hakato ya Ok, preséntanoslo Bueno, pues Bercho Hakato ya se presenta como Una manera de juntar las tecnologías Cualquier tipo de tecnología Las viejas, las anticuadas las singulares con bueno, el virtuallarismo la poesía los ecosistemas cercanos o sea, quiere decir los co con ello queremos referirnos a los colectivos del entorno pues desde urban 13 hasta músicos que hacen improvisación va a estar anuna que es una chica que toca la hacha lapataa muy guay hmm. eh, no sé eh, va a haber un montón de actividades. Por ejemplo, nosotros, mañana... Eso tú serás es. nuestro entrevistado. Eso es, mañana me toca a mí. Se escuchen va, también, escuchen, Cosmic. Ya te pasa el enlace una, a ti también. Se <risas> una, una radio pirata, casera. Y bueno, pues... Eh, va, a tener, va a tener su, su intríngulis, porque va, vamos a estar yo y otro compañero llevándolo. Y hablaremos un poco también, pues... De cómo han ha ido avanzando Poetry, las distintas colaboraciones, la, el tipo distinto de poesía que puede llegar a, a participar, a tomar parte en cada uno de los eventos, porque no siempre es amor, no siempre es dolor. Eh, últimamente ha tenido sobre todo un tinte de re, reivindicativo. O de bicicletas. También, sí luego lo escucharemos y mañana pues eso va a ser un poco mezclar las nuevas tecnologías las viejas con el arte porque no deja de ser arte la poesía yo también tengo mis apuntes ¿Ah, sí? porque claro yo también voy a estar allí con urbana Amairu y amigos sí, un buen colectivo con la gente de Badalab ok, importante que sin ellos no sería posible Eh, bueno, como sabemos, es mañana, sábado 14, ok, aquí en Orereta, empezamos a las 11, ¿empezáis vosotras? Nosotros empezamos a las 11 y cuarto, y lo vuestro... Hasta las 4, nosotros empezamos sí. a las 3, aunque las horas ya sabemos luego que bailan, hombre hay media hora al artista, hay que hacerse desear, pero bueno, apuntadlo de 11 a 4... Mayale en Calea, en Orereta, aquí en Rentería. Eh, urbana Amairu, eso, lo que hemos dicho, estaremos de 3 a 4, con una exhibición de freestyle y lo que surja. Improvisadores. Y, bueno, va a haber alguien de host, Cosmic, no te lo imaginas. Un gran host, que lo están escuchando ahora mismo, ok, voy a estar yo. Oh. Voy a estar yo de host. Otro presentador eh, más. Como voy a tener mucho tiempo el micro, pues... ...sé que... ...bueno, no, no estaba pensado... ...pero va a echar algún tema... ...algo haré... ...es lo que tiene ser host... ...¿ok? ...así que... ...habrá un poco de todo... ...eh... ...estamos aquí al lado... ...los que estén escuchando... ...eh... ...que se pasen... ...¿ok? ...que rulen la información... ...porque os queremos ver a todos y a todas mañana... ...porque va a ser una tarde... ...una mañana y una tarde... ...muy bonita de... ...de poesía, de música, de rap... ...de cultura... En la calle, que es como tiene que ser Que es de donde sale La mejor el, el mejor sonido, porque sale de las entrañas ¿Ok? Y la mejor revolución Eso es Porque de hecho es lo que queremos, revolucionar Pues ahora ya No solo dono esto, sino toda Bipuzcaldea Con nuestro arte y la poesía Y el rap Ahí lo lleváis Y qué mejor que escuchar ahora un tema Ya sabes, lo presentas tú, porque es tu tema oh, buah, Mi tema favorito de toda la eternidad Eh, un clásico, muy clásico Y de un grupo muy clásico Journey Y esta canción Me hace pensar un poco en eso de No dejes de creer en lo que haces Porque Pilarás para arriba e irás a más Entonces Tom Stop Believing yeah. Y suá su Se contagió Y <risa> Esto ha sido Don't Stop belief The Journey, clásica donde los haya. Y ahora sí, ahora sí que nos vamos a poner un poco serios porque es una pena, es un asco hablar de esto, la verdad. No habría que hablar de esto, pero tristemente si sí hay que hacerlo, ¿vale? Eh, bueno, hace poco, eh, tanto tú como una compañera de, de Poetry Attack tuvisteis problemas de algún tipo, con de acoso... Eh, y quiero que aproveches Este espacio para desahogarte Habla sin filtros eh, Di lo que quieras Quédate, vamos, que duermas bien esta noche Que te quedes a gusto ah, Sin sí, ningún tipo seguro. de censura Bueno, lo primero de todo eh, Que quiero decir es que Si veis una situación En la que veis, me da igual el género Una mujer, un hombre, un niño, una niña Un señor, una señora Incómodos Ante otra cosa o varias personas, hace algo por favor porque el silencio es casi tan culpable como el que agrede. Y dicho esto, pues sí, la verdad es que últimamente la cosa en prácticamente cualquier ciudad de noche está peliaguda y no es justo que tengamos que salir con miedo, que nos tengan que acompañar a casa, que tengamos que gastarnos un pastizal en taxis porque tampoco hay autobús de noche. Sí. Y, y es que no tenemos ninguna necesidad, no tenemos la necesidad de que toquen nuestro cuerpo y que nos hagan sentir mal, que nos sigan. Y a raíz de eso, pues, de una serie de sucesos que se dieron, tanto yo como otra compañera, decidimos plasmarlo en textos. Y yo voy a leer un, un par de versos que, okay. que quiero que quede muy claro Y me vale para, para ambos géneros. No tengo la necesidad de que toques mi cuerpo porque simplemente te crees con la protestad de generar un horrible experimento, de ser el más chulo del barrio, del lugar. No tengo la necesidad de, de motivar un temperamento violento por falta de tu argumento, de tu rocecinio, de tu falta de entendimiento, de que no te quiero cerca, de que no te acerques porque me incomodas y hasta me empiezas a dar miedo. No tengo la necesidad, ni yo ni nadie, de buscar refugio, porque el miedo empieza a tirar de nuestra mano. Siguiendo de la indignación, cuando os decimos no, hermano, y no tenemos la necesidad de salir con miedo ni con vergüenza, porque nosotras no nos lo hemos buscado. Y bueno, la única frase que voy a decir más es, el miedo y la vergüenza van a cambiar de bando, y es lo que deberíamos de, de plantearnos hoy. De no quedarnos quietos ante situaciones. Muy Así crudo. que si lo veis, sí, sí, sí. por favor, hacer a, hacer algo. Ok, ok. Joder, se me han puesto los pelos de punta. Y aprovechando que además nos has leído esta poesía, eh, ¿qué papel tiene la poesía en todo esto? ¿Se puede concienciar? Sí, yo creo que sí. Porque muchas veces... Eh, Igual nos cuesta muchísimo más expresarnos con palabras así como estamos hablando tú y yo que el plasmarlo en un papel y luego leerlo en alto o expresarlo en alto. Porque ya no es que nosotras lo hagamos real, sino que el resto lo ve real. Y ve la situación y quizás se pueden concienciar un poquito más. Pues después de esto, ¿qué puedo decir? Eh, mejor que hable el tema que has elegido en este caso okay. creo que es buen momento sí. para escucharlo y bueno, antes de que lo pongáis quiero decir que esta canción de Kofi, Gifted Bendecida para mí significa mucho y ha significado mucho en mis escritos porque estar bendecida es en muchos aspectos el entorno eh, ese colchón que, humano que tenemos cerca esos apoyos que aparecen sin que realmente nosotros estemos esperándolo la gente cuando realmente reacciona, entonces yo personalmente me considero muy afortunada por eso, bendecida entonces esa canción la elegí por eso pues ya sabes Cosmic suéltanos el tema de coffee Gifted, Bendecida Sua, Sua. <risa> Oh yeah Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, in town, we are Regina In a garden so we stepping out, yeah, just a light shine for my retina my guide all the steps I take, yeah, guiding the steps I take, whoa Young for me, for Sit high for me, a little Balancing. Balancing. Balancing Me the road in a quarantine Balancing. Me the road in a Balenciaga hey. New Fenty for me Prada hey. Ah, ah, yeah Bibing, good vibes inside, yeah Light up, don't fight it Fire, ignited yeah Boom, oh. is a new day might get caught up in a new wave travel track up in a new age if it that me get a feel yeah. blessed spin it time fling it on back and if I sing die win I gold black yeah next year platinum that and them you lock me up to my je yeah killing them boom my yeah. all these blessings where I come my way pray to the father say come back yeah full up my plate and broke my tree yeah. su su su su -a. su -a. su su su ok ok ok hemos escuchado gifted de coffee y estamos acabando ya estamos acabando meli buen temazo para ir acabando me está encantando este programa eh, la verdad estaba mal que lo diga pero me está encantando como está quedando Bueno, y... hacemos lo que podemos Claro, claro, todavía bueno, queda la poesía Lo que podemos nosotros, todavía no lo que, que podemos, todavía, sí podemos toda, Todavía queda la poesía Pero antes quiero hablar ¿Vale? No me olvido de mi gente Marta, Gema, urbana Amairu Vamos a hablar, porque este mes Tenemos un eventazo de Urban 13, de urbana Amairu, ¿ok? Quiero hablar del Breaking Battle tamalau 2024 El evento que hace todos los años Urban Para B-Boys, B-Girls Breakers Un evento que entre ellos es Muy muy respetado vale Es un eventazo Yo he podido ir casi todos los años A verlo yo eh, No bailo breakdance No se puede hacer todo Cosmic Hago un poco el tonto pero no, no sé hacer break Como se debe Pero me encanta ir a verlo a la gente que sí sabe Y esto es un eventazo en serio Deberíais ir a las Urban en 13 la Bueno dejemos a los profesionales <risa> Aprendamos primero, pero nunca se sabe. urbana Amiru Breaking Battle 2024, domingo 29 de diciembre, en Davadava, como todos los años. Empieza a las 4 de la tarde. Eh, está abierto a todos los estilos de Vivo Gino Breakdance. Okay. Eh, tenemos premios para los finalistas. El primer puesto se iba a 300 euros, el segundo puesto 100 euros. Eh, juniors, entiendo tengo que hablar con Marta, pero entiendo que también habrá opción de que de que los chavales apunten entiendo eh, juniors 50 euros de premio vale, y para inscribirse mandáis mensaje directo a instagram urban13k y ya sabéis apuntad este evento igual que el de mañana estamos muy activos así que que nadie se queje luego porque a mí me han escrito esto es real, a mí me han escrito chavales jóvenes, oye ¿dónde hay freestyle? ¿dónde quedáis? ¿dónde tal? amigo, yo subo todos los carteles a Instagram eh, comparto muchos carteles porque la gente está muy activa, mañana también hay conciertos, aquí en Rentería creo además, ahora estoy hablando de memoria pero me acuerdo también de mi de mi colega Yul, del vano de, de la LC que estuvo aquí ¿Te acuerdas que estuvo aquí también siendo entrevistada, rapeamos? Pues esta gente también va a estar en la va a estar en la tarde y va a estar Jule improvisando también, creo que el vano también en este evento que vamos a hacer aquí en en la calle Ma eh era calle Magdalena. Magdalena número 20, creo. Calle Magdalena número 20, os decimos hasta el portal. Es a está cerquita del topo. En fin, que no que no hay excusa, no hay excusa, el que El que no va, el que no se entera porque no quiere. Ya veis que tenéis muchos eventos y esto es un eventazo, en serio. Mm. Así que no os lo perdáis. Y ahora sí vamos a ir acabando, ¿vale? Eh, llega el turno de las poesías. Nos ponemos eh, romanticones. O no, bueno. Nah. Bueno, bueno. De, <risa> Sentimentales, déjemos de ahí. Ya, Sentimentales. Ya veremos, ya veremos. Ya veremos, yo he hecho lo que he podido. Ah, eh, sí, pues igual a, tú, ¿no? Vamos a grabar, vamos a grabar... Eh, estas poesías, ¿vale? Y aprovecho para que nos sigan en redes sociales, que es donde lo subiremos. Sí. Di tu Instagram. Eh, arroba STA punto Serotonine. O también podéis encontrarme en arroba poetriata. Eso es. Y yo arroba natan barra baja rpe y ahí subo todo. Eh, solo tengo uno, así que ya sabéis dónde buscarme. <risa> <risa> y vamos a... Vamos a empezar. Empiezas tú, empiezo yo. Buah, es que yo no decido nada. empieza, área? la calidad o el, o, el, o el novato? Es que cualquiera de las dos maneras sería rara. ¿Tienes que leer desde el móvil? Estoy buscando, es que no sé ni cuál ah. leer. El mío graba muy mal. Cosmic, ¿nos puedes grabar, por favor? Sí, con, con algún móvil. Sí, tené este. ¿Busco yo alguna otra? Bueno, pues hemos llegado a la hora una vez más oh, la vamos a bueno más o menos vamos a pasar un poco pero lo prometido es de duda esto no está controlado que es que esto sé. esto nace esto nace yo de creo que entrañas. ya sé cuál voy a, a leer y si quieres pon también ahí a grabar ah perfecto vale Cosmic tranquilo tenemos cámara tenemos doble bueno tenemos doble visión mm. sí eh, tenemos aquí un perrito mascota no oficial de, de <risa> Sitchilick <risa> ...que va a estar, va a estar cuidando si... Sí. ...ah, pero me grabas a mí, empiezo yo... ¡Hombre! ...ah, empiezo yo... <ríe> ...empieza el novato... Y ...bueno, claro. pero no pasa nada, no pasa nada... ...hombre, hay no que ser valientes... ...vamos a darle, ¿quién dijo miedo? ...mi iniciación en la poesía... ...bueno, pues esto... ...es una poesía que le escribí a... ...mi bici, efectivamente... ...a mi bicicleta, ¿vale? Todo lo que escribo... ...es real, factos... ...se cae a pedazos, me he jugado la vida con ella... Pero es lo que tengo para ir de un lado a otro Así que es una relación de amor-odio Era un reto, la verdad ¿Quién iba a decir que escribir una... O sea, era... el reto era escribir una poesía Un objeto como puede ser una bici Y que tenga sentimiento Así que... Ahí está el reto Veremos si sale bien Vas sin frenos, literalmente Tienes la cadena oxidada La rueda torcida Un radio menos El sillín flojo y muchos fallos más que ni recuerdo. Te llevo sin casco, sin chaleco. Cometí millones de infracciones de tráfico, borracho y puesto. Eres una trampa, mortal. Sobre ti parezco Ghost Rider, porque en cualquier momento podría convertirme en un ciclista fantasma. Casi hiciste que me mate y al mismo tiempo me salvaste la vida. ¿Qué compañía me has hecho? Me has salvado el culo miles de veces, pero qué ganas tengo de perderte de vista. Contigo hice demasiados kilómetros para ir a, traba para ir a trabajar. A las 4 de la mañana o a las 11 de la noche, aunque granizase. Ha sido una relación agotadora. Hemos dejado pedazos nuestros en el asfalto y hemos visto pasar demasiado cerca algunos coches. Cuando me vi solo me llevaste al cine, a la playa. Me diste independencia. En los momentos de soledad fuiste la única que estaba. Y yo que soy un sinvergüenza te dejo tirado en la calle sin candar. Factos. <risa> Porque nadie quiere robarte. Debería llevarte a un desguace a ver si hay algún chatarrero que sepa marte. Te he conducido sin luces, en plena noche por el monte a oscuras, rezando para no perder tu timón y que aparezca un jabalí, de haya, y me haga pumba. En mis peores momentos, bajábamos por la cuesta de la muerte, cerrando los ojos porque no me importaba que me atropellase un camión y esa carretera fuese mi tumba. Tus ruedas desinfladas y desgastadas son recuerdos e historias, tus golpes y averías son mi dejadez y mi inconsciencia. Eres mi reflejo, salta a la vista». Tenemos mucho recorrido, pero a ver si me saco el puto carnet de conducir. ¿Qué ganas tengo de perderte de vista? Cada vez me pues gusta sea. más, cada vez me gusta más. Le iba a poner nombre... Eh, ah, vale, vale, me acuerdo. Cuesta abajo y sin freno. Bueno, okay. ¿eh? Uh. Ahora cambiamos la cámara. Meli va a enseñarnos a hacer poesía realmente, ¿vale? Este ha sido bueno. un aperitivo. Yo me voy a poner un poco más sentimental. Lo más bonito de esa oscuridad en la que nos sumimos sin pensar, ahí se encuentran esas gotitas de luz que se vuelven grandes de pronto. Quererse, dejarse querer, quererle de quizás otra forma también a él. El diablo también puede tener corazón humano. Y nosotros le llamamos diablo por no parar a escucharlo. Dejarse querer por esas luces parpadeantes, que gracias al amor se han vuelto hoy gigantes, grandes obras de arte. Y para mí, Omar, tú eres eso, una gotita de luz que me encontré, de repente, un oscuro lunes. Y ahora, vez, ahora cada vez que te veo brillar, me haces brillar más por dentro, porque cuidarse y cuidar hacen de los versos abrazos, y tus abrazos siempre son mi hogar. Y me he puesto sentimental porque Omar Es una de las personas que Más ha sido mi apoyo Que una de las personas que más Es parte de Poetry Attack De él son sus carteles, casi todos De él es el logo original Y... Y Omar es amor Y amor es Omar <risa> Ok, ok, ok Hasta el final, el poeta hasta el final Bueno, aplauso Maravillosa Lo mío ha sido, bueno Ah, cada cada uno tiene ese estilo es la, primera, es la primera Yo estoy orgulloso Y todo es empezar Le he escrito a mi bici estoy Oye, eso está guay. está guay Estoy bastante ¿Sí? orgulloso He sacado He sacado zumo de una piedra o sea, <risa> <risa> ¿Y qué era el, el zumo de la piedra? <risa> <risa> ok, pues yo creo que sí Ahora sí que sí eh, Bueno, me queda una canción Perdona, me queda una canción Cosmi sí, sí, sí, Me queda vida. una canción Y una canción, además, que me parece de las mejores de este artista. No creo que mucha gente la considere de las mejores, porque tiene temas muy, muy con millones y millones de visitas, eh, mucho más reconocidos, pero este me parece lo mejor que ha escrito. O sea, eh, si nos vamos a lo que es la, la, la pura escritura del tema, me parece bastante bueno y es de 2003, ¿vale? Así que me son unos que añitos mentira. ya eh. No, es que un mentira. temazo Es un temazo La verdad es el tema De Nats, ok, del disco Poesía Difusa Disco con el que empecé yo a mis 13 añitos En el rap, aunque me ha cambiado mucho el estilo Me he vuelto mucho más ese <risa> Horrorcore Pero empecé con esto y la verdad que Un discazo Y esto es un tema que, que me parece Que hoy va muy bien Con este programa y es un temazo, para mí es un temazo ya me diréis, vale, ya juzgaremos Meli, luego me cuenta si te ha gustado o no vamos a escuchar sí, vamos a lo soltamos ya el cuentacuentos de Nats suda, suda, suda suda <risa> Miré alrededor como si fuera un náufrago Me sentí a descansar como si fuera un pájaro Encendí mi cigarro como si fuera el único Y así me sentí libre como si fuera verano Hablé conmigo mismo como si fuera un sueño Abracé a mi familia como si fuera el último Cerré fuerte mis ojos como si fuera un rey Y seguí mi camino como si fuera un vagabundo Mi corazón sigue en ayuno en un constante ramadán Es el tam-tam del tambor del hechicero del clan Es otro texto escrito, otro grito otra erupción del volcán y mis palabras donde irán esas gentes donde irán trajes y corbatas lujos de plata y cristal abrazando sus maletas con instinto maternal aquí no hay final feliz, fundido en negro ni aplausos, y... aplausos gesto serio oído atento es el efecto que os causo un doble H mi petiche mientras me achucha la noche escuche señora no me reproche no soy un yupi ni un dandy más bien un yonki de tranqui así que pilla tu brandy fúmate y escápate uh, yeah. junto al honesto cuenta cuentos de la rueda deja que el verdad Actúe, te penetra y te da Lo que detesto, lo pongo de manifiesto Entre hermanos, sueños y partidos de baloncesto Crecí y 20 años no son nada, dice el tango Por eso en mi pecho ya no hay ni medallas ni rangos Así Joven, listo y con energía Buscando mi lugar como un teléfono en la guía Y quedaría por ser rico Y si yo fuera rico, quedaría Por quién mataría y por quién moriría Son mis promesas cumplidas en días de busca vidas Raps sin fanfarronerías Que Ideas. Lo fácil sería hablar de mí, mi ego, etcétera etcétera Lo difícil es poner el mundo en letra Arrimar al tiempo burlar al tiempo Esculpirle al rap un templo Es hacer del verso espada, por ejemplo Y así, hándicap tras hándicap socra tras shock, deambulando en mis recuerdos Mi llorada Bellevue Y tú caminas con el mundo a tus pies o a tus espaldas Te pierden los coches, las drogas, las faldas Yo conozco los secretos que te guardas bajo llave Y es que tuve dos maestros, señor libro y señor calle Sí, el cuentacuentos Miré alrededor, como si fuera un pájaro Me sentía a descansar, como si fuera verano entendí mi cigarro, como si fuera un vagabundo Y así me sentí libre, como si fuera un náufrago Hablé conmigo mismo, como si fuera el único Abracé a mi familia, como si fuera un rey Cerré fuerte mis ojos, como si fuera un sueño Y seguí mi camino, como si fuera el último Traigo la esencia de aquel que siempre responde Consiste en desvelar donde se besa el cielo y el mar ¿Dónde? Desvelar donde la oscura verdad se esconde Ponte a mi lado, vamos en busca del dorado Ir a donde, mirar donde, ¿Dónde? si mis cartas me confunden Y mi gran amor hip a veces no me corresponde Es la era en la que vivo, de feria sitio vivos Donde todo es atractivo, interactivo y adictivo mi Difícil situación si tanta tentación se afronta Papá en el bar volvió a jugar, mamá frente a la caja tonta Y la familia se... Se desmonta como un dente Mientras los hijos con mala gente charlan en el parque enfrente Transformación del buen chico en delincuente Broncas y riñales entre las líneas de mis líneas Siempre manifiesto para unos pocos En el país de los clores me miraron como a un loco Sé que soy minoría entre una minoría pidiendo mis memorias bajo el sol de mediodía Me aburren vuestras fobias, son sermones de parroquia Ver que tu novia te agobia porque quiere un móvil Nokia Es normal, fácil como romper cerámicas con Conozco a muchos genios que son esclavos en fábricas Y ven sus sueños aplastados por las máquinas Siempre el mismo tic-tac, las mismas lágrimas ¿Entiendes? Que hoy el asfalto arde y me siento como un cobarde Por decirte quiero demasiado tarde ¿Comprendes? Que no estoy pero estuve Aunque sientas que yo estorbe en esta urbe Que parece que me absorbe Acordes, desacuerdos, que somos? Monos en tiempos de cronos Gigantes en tronos, fisan Demasiadas cosas de plomo en tu lomo Demasiadas cosas y en tu entorno tristes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 un vagabundo me sentía a descansar como si fuera un sueño encendí mi cigarro como si fuera un náufrago y así me sentí libre como si fuera el único hablé conmigo mismo como si fuera un rey abracé a mi familia como si fuera verano cerré fuerte mis ojos como si fuera el último y seguí mi camino como si fuera un pájaro miré alrededor como si fuera un rey me sentí a descansar como si fuera un vagabundo encendí mi cigarro como si fuera el último y así me Me sentí libre como si fuera un sueño Hablé conmigo mismo como si fuera un náufrago Abracé a mi familia como si fuera el único Cerré fuerte mis ojos como si fuera un pájaro Y seguí mi camino como si fuera verano El cuenta cuentos Pau, pau, pau, pau. Co -co -co Cosmic. Ah, ah, ah. Cosmic. <risa> Ahora sí que sí. Después de escuchar Nach, el cuentacuentos, temazo, ¿sí o no? Sí. Pero a mí me viene la curiosidad. Ah, que tengo una pregunta, verdad. una pregunta sí. para mí. Es que está muy de moda el Hard Fighter. ¿Tú qué opinas de sus bueno, otras...? Bueno, además que de moda... No diría que está de moda, ¿eh? Yo creo que so ya lleva no. un tiempo... que bueno, yo que estoy un poco un, pasada, Tuvo de... un boom fuerte. Tuvo un boom fuerte... Cuando, cuando... O sea, se descubrió y fue ya de golpe bastante... Bastante conocido. O sea, le fue bastante bien. Mm. Y yo creo que ya se ha sentado. O sea, no es... es que, ya no es ni una moda. Ni a un raíz boom, de ni él nada. salieron como mogollón de grupitos de chavales. Sí, también, también le abrió la puerta a mucha gente. Sí, sí, y sí. Y por eso y mismo... Y me pareció muy guay. O sea, eh, mis respetos. O sea, igual no comparto 100% sus letras ni su forma de expresarse. Pero chapo, porque hizo que mogollón de juventud se animara a salir a ello. Yo, a darle mi opinión, cancha. mi opinión, o sea, no es que lo escuche demasiado, o sea, no es de mis... ¿Favoritos? De mis referentes, porque al final, <risa> digamos que soy más old school, al final... Mmm, Snoop Dogg, por favor. No, sí, joder, muchos, pero quiero decir que... Que hombre, que a mí me pillo ya mayor que decir, o sea que que él no es contemporáneo mío, ¿me entiendes? Que no, no, que se va notando las grietas. Se notan las grietas de edad en ese aspecto, en los gustos musicales sobre todo. No, no, pero sinceramente sí que, o sea, lo respeto. Lo mm, respeto sí, porque sí. lo veo real. La actitud va, va con él o sea, su actitud es yo conozco gente que hasta que ha vivido con él incluso, o sea, conozco gente <risas> que lo conoce de cerca, ¿vale? Y es así 100%. O sea, el tío no juega nada, no es transparente. Y el tío es real. Eso es algo muy valorable. Yo le respeto los en, valores que tiene y todo. En los artistas hoy en día. Yo lo respeto. Es un tío que... Además que es, joder, que es, que es de pueblo, que es... Campechano, como diríamos. Es kinky, pero es, es, es rollo obrero. Eh, no sé, tiene muchas cosas que, que van conmigo también. Luego, el, la, si juzgamos el rap... Eh, hace cosas sencillas y tal, pero, bueno, ha explotado mucho lo de las... Mm, las rimas asonantes, sí. que no las creó él, porque no. eso, eso existe en Madrid en el rap de toda la vida, pero él sí que la, la ha exprimido mucho y, y yo creo que ya en, en todo el país, o sea, se imita mucho eso, o sea, que... que Lo que tú has dicho, que mucha gente le empezó a imitar o llámalo como quieras. No, imitar. O... Yo más bien diría inspirarse o... Sí. O a raíz de verle a él que, Pero cosa... que sí, no tiene los espacios en la lengua que los chavales han visto. Ah, pues mira, es como otro camino para expresarse sí, sí, alejándose de... Ha explotado, de ha explotado ese cam... estilo musical, lo ha hecho suyo y, y la peña lo tiene de referente. Mm. Y me parece bien, tío. Hay peña mucho peor que también se está tomando... De, de, de referente que también se está imitando Que no lo merece El Harfa me parece un tío... Es real, tío, es real, es un kinky real Y esa es mi opinión Me parece bien, me parece bien <risa> Para despedirnos lo dejamos ahí mm, Al final nos hemos pasado la hora Pero no por mucho Nos ha quedado un programa que, en serio Que no es por decir que me ha gustado bastante Pero sí muy fluido, sí Sí, verdad. sí, sí, sí me ha gustado mucho Muy interesante Muy interesante Buena música, hemos hablado bastante Hemos hablado de unos cuantos eventos O sea, tenemos, y tenemos chicha para mañana mismo Hombre, mañana Que ya es sábado casi Que ya somos libres, ya hemos salido de trabajar Así que... Eso lo de... dirás por ti ah, bueno, bueno, Yo me voy no, a poner hamburguesas Yo estoy, le, pero las mejores hamburguesas de... Obvio, de, bueno, de todo de los que, es que lo sepáis <risa> Vamos a despedirnos, ok Gracias Cosmic Milesker gracias, Cosmic. Dame Un el placer. puño de imaginarios de ahí Cosmic, gracias Un una vez por dejarme una hora de tu espacio, ¿ok? Sabes que volveré pronto. Y tú vas a seguir poniéndote mazos. más cogido unos de la carpeta, ¿vale? Así que soy responsable de lo que suene ahora. ¿Vale? Así que ya pueden ser las mejores de la carpeta. ¡Sua! Mira, es que sin chili. Y es que... Los horereta. Libres. También a ti, gracias, Nathan. Radio Libre. Por invitarnos. ¡Sua! Yeah. Affirmative action, yeah, with my crew, NTM, mm -mm. this is now that's Yeah. International remix check the remix check us on my face check on my face um baby come with nigga don't sit back relax catch a contact Sip your coniac and the soul wash this money through this slow motion sneak attack a new cassette that worth top dollar in fact touch minds and I'll react like a rock wall hook over late We play for high stakes At gunpoint, and on point catch him and boy you gonna trust some time with we'll chase no escape the cologne threat a teeny coupon won't in your own zone again kidnapped the kidnapped You don't we got it song the form all the wars unknown Lower your tone facing homicide case to get gone of the crafts politic and deli with diplomacy y'all municipal maclex cool triple fly but tu don' corle dans dans mon cart je si tu déconnes jusqu'au bout faudra jouer les bonhommes il plus de place pour les rêves Quand on s'élève, les rageurs te jettent l'oeil et même les anges te crèvent Sache que l'union fait la force mais que la misère la dévise Et qu'en période de crise, chacun met sur son baiser Chacun sa mafia, chacun sa mi-fa Même l'état fonctionne comme ça, que de la gueule m'a dégaisé en secret d'état The firm baby, chacun sa mafia, chacun sa mi Aujourd'hui ça se passe comme ça The firm baby, chacun sa mafia You with MTM yo, the <rire> firm connect The fuck, baby Chacun sa mafia Chacun sa mi fa Aujourd'hui ça se passe comme ça The fuck, baby Chacun sa mafia Eyes with MTM Yo, the firm connect Yo, my mind is seeing Through your design Like blind theory I shine Jerry Sipping on crushed grapes We lost papes And push cakes Inside the casket That just wait It's sickening He just finished up upstate And out the projects Is talking that Somebody gotta dash it It's logic As long as it's nobody That's in my click My man Smoke Knew water to expand Cope And Mr. Corf Feds cost me, 2-0 to get the system off me Life's a bitch, but God forbid the bitch divorce me I'll be flooded with ice or hellfire, kids torch me Cubans cigars, meetin' Foxy at the Mars Movin' cars, your top pop, he's your escobar Pour tous mes vips, balance avec mes tripes J'applique nous affections rien, même plus rien qui nous implique Même la vie nous tient à bout de bras On oeuvre dans l'ombre, ayant conscience de notre force La force du nombre, c'est comme ça qu'on prie Là, ces putains de sociétés parallèles On a le vent dans le dos près à voler de nos propres études. Chez moi il y a pas le pas non il y a pas de passe pour tout ça. Dans mon cas, mon gars. Des qui se bossent en bas the fuck mafia check us a mafia aujourd'hui ça se passe comme ça the fur, baby. Sa mafia that's with TGM mafia check us a mafia aujourd'hui ça se passe comme ça the fur, baby. Sa mafia that's with TGM yo the why you want yeah. mm -hmm. since it's there since it's there commenté la mon histoire de france à moi commence par un chez nos sites c'est pas c'est mon sale roman fait une revanche à pourfilé nous oh, fils de la qui oh qu nous on maqui c'est putain de feuille en nuit bleu et tranche la bible et met chez du acteur de l'intoxe enfin que la grappe moi je revendique ma différence dans ce pays merdique en doucement doucement t'inquiète on fait les sous seulement pour qu'ils doucement qu'on leur faire croire j'ai capable de cancer là moi je manque là mon ankhla rest de cancer amon strié par les vicissitudes glace encore froid d'habitude noir de bitume la cette vie, vie ça l'est wa ouais, vu dans il n'y a pas de frontière ces géants' né en les on flash emer en galère en bas c'est un fion béant à chaque pas le recueil de notre juste plus à si dieu l'a voulu et, et nous, vient et nouspirera si Dieu' Que se remplit de salle passive gis la Ri la per des mise là que tous les chiens cri à centines nous ber nous on per pote Michael berta Michael ber vie est mal et pour beaucoup que se remplit de salle passif gis la prise la pervi des mise la L'indifférence trie, les conséquences qui défient ma fille, l'insouciance lit, Mars by night, Mike branché, je ne débarque pas d'un bout, sur but les écrits, mes notes, best pour nos groupes, complet, propageant le plastique dans les foyers, mieux qu'un amas, exempté, devoir d'aller, d'en aller, où je devais être, je trouve mon chemin, je tombe sur terre et me mes motifs sont bien meilleurs que mes méthodes, au tube gâteau, allume le plat, histoire ma photogyne, de hâte, fantasme, ma prog, mieux qu'une drogue, euphorique, allez, Yeah. Sur nos sens porte vasis combrac le faiso sur nous chacun de tiens son réseau dans gros dans vis le gros sa graisse se graisse se graisse dresse ton pulin qu'il pend C'est chiant, c'est vivace intense. Le nous, nous on hyper, j'ai pas mal fait, et pour beaucoup. Se rempli de principe Gislah, Gislah. mise Le nous nous on hyper, ces lumières étranges orange, tu crois que c'est le pays qui change, franchir le tunnel de Lestake. Pas court même plus en France. qui c'est plus qu'ailleurs. La différence c'est une valeur, l'indépendance dans toute son ampleur. Et il y en a voir avec la chaleur mais ça bouge dans tous les sens les gens croient pas que l'chance ose a force de rien avoir tu fais tranchant avec des bouts de gré toujours sûr, mais pas assez dans la tête ça devient de plus en plus dur y'a un képi pour une casquette, les coeurs battent sans coeur les stylos saignent à flot, Progen s'ouvre les veines parce que trop de mots, alors on pose des mots sur une démo la salle race n'est pas prête pour le tombeau, les braves tombent au combat pas le balcons plein de drapeau, on est dans beau de beaux draps rien s'enfile la rage, même quand les cages sert comme des corsets, là c'est le corps le jour annoncé et là, ça va se torcer, trop pressurisé la scission sur Sion là I am sévi dans le maquis au oh nom de l'independenza Mike Liberta Mike Liberta, mal Et pour beaucoup la se remplit de sales principes gisela Grisela Perdue au persiste là Que tous ces chiens crient à la sentenza L'omar qui nous berce Nous on y perche Depotenza Filipe Mendenza Mike Liberta Mike Liberta vie est mal faite Et pour beaucoup Tel ki nous a choizi Boy, sen sayang La musik e noutre destiné Boy, sen sayang, sen sayang, sen sayang Kwa nu dit, cekwa da ah yee-ah Ceproko, porénoncér Tuz ki nous fait avancér Avet nus sensu cér Je mouille mon maillot, wesh d'air d'un MC Bayonet Ine, T'apporte mon maillot, nes dans cette salade de faillot J'évite les wawaii bio c'est pas bien pour les billets P.K.A.L.I.D.I.O. Diro d'idio, anez passez le hangzio Video, radio, mon bike me mario O.M.I.C.R.O. Oh, à part nous ne voir personne haut oh, oh. ah, J'plais, comme le glaive, j'plais Tous les MCs qui se Un peu trop lustré par et nègres set Si saoulant, de voir souvent les rappeurs coulants Errant avec un style de Tu Président, pour tout ça' rado Sois tantudio doné, résident J'rape comme un porto, on chote le fado Trape la porto Genre de bosse, faire du souci Sur des higres en bateau La A En tout ce qui concerne le H à T On est ce droit du peuple Si ça me trouve ça De toute manière, on pas Même si tu l'achasse, te plait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8, Jusqu'à 14, le sur de R M qu'on ne Tous les gros allons trop fictueux Et t'es comme du beur, t'es tard de boi aroi enfin, Depuis l'an malentendu M.C Reclasse bon du cas c'est ce qu'on les pros d'aventon font biquet 6 si, si. C'est le SSC T'imagine un peu mon coup s'il était au complet Il paraît qu'on très mal sur celle Qu'on était fait de scène Et qu'on travail sans cesse pour ceinture M.C 7, Teddy, de Kast, Teddy D.O.M.A. Monodetti mm. K.L.R. était dédifusile de sortir des skeudis Cendeur de Mehdi, on s'est promis de sortir du todi Dupu ce mois d'avril maudit oh, non, la musique c'est cool Génère, mais sans s'enfu sa de sa gala faire bouger la goutte Pour moi, dans de platine ou de diamant C'est sur les eaux, les cols y ont été instants Souvent, au mic, j'veux des founes je ce que j'fois ce que j'entends et ce qu'ils m'foulent Je me s'parle aussi de ce que j'kip heureusement Déterminu et peut-être voué à parler aux gens J'pénu 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 14, 14, 14, 14, 14 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, Rape et t'es comme tu veux J'ai d'art de boire Quai de plus normal en tant j'aime Reca ce bondi qu'a cesse qu'on est les gros zara bort qu'on ficheu Disco, pourquoi j'rape? Demande ça au coup de au coup d'gasque Au matraque et au coup d'chasse Demande au ronda qui a coup d'braile qui grandissent à coup de chasse Tire, comme un love send sur force, 7 sur 7, le sextet te plaît c'est original bboy club, dans des boys en flammer on veut les autres un roteur Yo yo, comme Bruce Wotter Jusqu'au water Sur ma feuille, jette ma goutte de l'eau en riment c'est mon moteur, je remords sans remords si j'influence par mes sauts so morts Ça devient plus comme mon job, non-stop Dans ce cas-là, je taff, cache mon jeu de jambes Même si faut que je me donne, à fond quand je te clash, Trace, tu me fais, je planche, te donne ça, pour que t'es vraiment N'exemple n'a plus raiz de roule d'arroi J'prenne ta botte, j'te emmède de moins en moins d'gaffes dans les balles de guine trop dans les halls de gare J'rape prête dans l'darket ne pas m'taire Pas m'faire trop mal bêtement mais ça n'est pas qu'on m'parfaire 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, scolropak bandenga aga студien. Zerb Billboard rezətata, ziletik gustak xt eben zuhlasik utik. Aziz ertanto Dsistri cho professionallyan artikén utik. Aziz Bán banks, D beer işo guremetzik, Aziz Bánname égatik Porumbazkokrel. Rapurak banek ziren. Aziz siz haku eskunانayi, izan vid沒關係 2-ara gedie... le match les joueurs match au franc casse victoire aura même si elle sera pas toi Ça va t'abrit le crime de défense vision son Eta battea de pouta, <coughs> perso Ok <coughs> Même si l'équipe est dispersée C'est le collectif qui doit percer La défense de ses bords Bondi, bagu, sarcelmo Y'a visselant Avant d'eau, J'en loose des noms, prêts, roulez-vous, l'hérité, dégoûté, dégoûté Faut m'écouter, v'là, les livres goûtés ouais. Pas de place ouais. si vient de prendre un tout, Si je reprends la ça s'aggrave Tu jettes mon équipe, c'est les chocs Le slide rouge, ouais. là, du ballon L'homme qui travaille, c'est joué, Gauhlerie, de ton attaque mogollerie, ça c'est une gros riz, regarde même les grolleries. M.O.S.A.S.K.O.U. Eh ouais, t'es permis, pour de monter laser, la zermi, tu veux d'abattu, c'est parti, va voir dans des cas, je t'es servi. Et ton voletra punerni, faiz pas agiter comme termite, la rubé, si t'es partage, tu t'écrase comme des termites. Merci, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, Batboul, ici c'est le de Cité Si t'es pas d'biz dans le bugotit Eh. J'ai même pas commencé J'ai même pas foutu t-shirt, même pas serré, menacé hey, tu, tu viens ha, me dire ha, que j'ai déjà ou deux jambes hey, Tu viens hey, prendre la lettre avec des trucs qui datent ou 2 ans hey, Les vrais, hey. que je possède un coucou C'est pas ha, tout le temps ma faute, t'as vu un, les gens ha, ha, ha, Sur le je peux pas laisser une balpe, c'est pas Choc, le basket, jod like Pour fou, c'est Kamel, ça, c'est encore installé dans les jeux Il n'y a vraiment pas moyen que la Eta bat duroa saa aban d'te présenter d'en moi T'allez La sabbat dans laquelle j'arren elu yeah. Je pense au périmètre, comme un prof somber yeah. Mais si t'as l'courage d'y pénétrer, faut gréter Jus t'aide que smiaskla popassi Superstar, that is what you are Coming from afar, reaching for the stars Run away with me to another place We can rely on each other uh -huh. From one corner to another uh -huh. Easy does it, you don't know it's cosmic Yeah, I think cosmic Sure. Great Barrington leaving. Peace. Easy. Easy. Cosmic. Cosmic. Cosmic. Cosmic. Tell them let's go. At Ready as sound is a trouble to a sound. We kill sound of the country we kill them down. Ovie. Cosmic, you are the greatest. A cosmic. Cosmic is a good thing. I'm a goin libre danser ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. they got the merch they got my squad to double Saludos hermanos, aumás militantes. México, Lorda mercy. Ein stick <tipos> it nigged ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding the thing called straight out Britain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 Mr. T the family, big up Curtis Lynch, JD, now in's come, YT out of Britain, Pandy 2010, original Jewish success of JD. Drop the rhythm. Money in my pocket, but I just can't get no love. I'm praying for a girl to be my own. So they said she coming, but I don't. Believe a word, she said, cause she ran away and left me one rainy day. She made me head in mind that her love would never die and now I'm alone. This chocolate tea! This is not rebel tea! This is not government tea! This is white tea! some boys run away. So look around the world today, oh God, and you will see um, Pharisees and some boys taken up in vanity. But I know you control my destiny, and from you all blessing flow. From yesterday, but today, and tomorrow Hello, Hello. You, are you are listening to, to Syntilic Radio, Radio on 100FM 100 100 well, I keep listening for the, the greatest things you'll hear all day My sound, it the My son, the round the tone My sound, made the got our own My sound, no play with sound My sound, kill kill sound My sound, rude boy sound. My sound, hip hop sound. My sound, jungle sound. My sound, jungle sound. Bad boy sound, and this bad boy sound. Bad boy sound, and this bad boy sound. Jump on sound, and me say sound like clown. Brr, bad boy sound, and me say him run the town. Ready feed them, me ready feed them. Ready feed them because of your problem. Brr, ready feed him we say we ready feed him wow I tell you. yeah we are the kankha we are the kankha we are the kankha ban kankara we are the kankha we are the kankara we are the kankara ban kankara they want it salt sudden long Love once around, everyone are put in at the same old ground allow a come out from the same old sun It no make no sense to put a next man down If a your heart me say you're all welcome One ponder it when the sun comes down Real authentically one rough sound Comes from real heart living by the real heart done Ay, hey. yeah Then the man a chant ponder once again Zorionak zintzilik irrati libereko lagunak, berrogei urtez, adierazpen hauskatasunaren aldeko lanean borokan. Blessed is he who trust in the most high God who laid the foundation hands of the earth for he will flourish in strength and live for that day for that day when we shall see God's glory